Cuentos de hadas españolas Un ojo, dos ojos, tres ojos Érase una vez en una tierra muy lejana Vivía una mujer con sus tres hijas Dos de sus hijas, un ojo y tres ojos, eran sus favoritas Las amaba profundamente y les daba todo lo que pedían La otra hija, sin embargo, solo tenía dos ojos Y como se parecía mucho a la gente normal... ...sus hermanas y su madre sentían un gran desdén por ella. Le daban su ropa vieja y gastada para que la usara... ...y le hacían comer solo las sobras. Procuraban en todo lo posible hacerla muy infeliz. Pero a pesar de todos los problemas que le causaban... ...ella seguía siendo amable y generosa con todo el que venía a visitarla. «¡Hola, pajaritos!» ¿Tenéis hambre? Lamento que no sea mucho, pero podéis comerlo Un día, cuando sus hermanas y su madre terminaron su almuerzo Dos ojos se sentó a la mesa para comer Dime una cosa, un ojo Ya que dos ojos es diferente a nosotras ¿Deberíamos permitirle sentarse a nuestra mesa a comer? Tienes razón Dos ojos, no eres como nosotras Ahora vete y no te acerques La pobre dos ojos estaba tan apenada por sus palabras que salió corriendo llorando Mientras ella lloraba, de repente, con un destello de luz Una vieja hada apareció mágicamente y se paró frente a ella Llevaba una capa que resplandecía con el sol Y portaba un bastón hecho de gemas preciosas Dos ojos estaba tremendamente fascinada ¿Por qué estás llorando, querida hijita, dos ojos? ¡Oh, hada buena! Mi madre y mis hermanas me odian por tener dos ojos Solo me dan las obras para comer y me tratan tremendamente mal Sécate esas lágrimas, querida, y te diré algo bueno ¿Ves ese palo que llevas? Cada vez que tengas hambre, recita este hechizo ¡Palo mágico! ¡Cumple mi parecer! ¡Cubre la mesa con algo de comer! El palo entonces comenzó a brillar intensamente Se separó de la mano de dos ojos y se transformó en una mesita pequeña y primorosa Con la comida más deliciosa que dos ojos había visto jamás ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Y huele que es un primor! Ahora no tendrás hambre... Come y bebe todo lo que quieras. Y cuando termine eso, lo di. Palo mágico, cumple mi parecer y haz esta mesa desaparecer. Y la mesa desaparecerá. Al decir esto, con un gesto de magia particular, el hada desapareció. Dos Ojos estaba asombrada ante lo que veía. Había estado pasando tanta hambre durante tanto tiempo que se comió todo lo que había en la mesa. La comida estaba deliciosa. Soy muy feliz, pero ahora debo hacer desaparecer todo esto. ¡Palo mágico, cumple mi parecer y hace esta mesa desaparecer! Y sorprendentemente, la mesa y todo lo que había en ella volvieron a convertirse en el palo. Por la tarde, cuando regresó, allí estaban en la mesa los platos con las sobras esperándola. Pero ella no los tocó y pasó por delante felizmente. A partir de ese momento, Dos Ojos salía todos los días, comía y bebía hasta hartarse y regresaba feliz a casa. Pero un día, un ojo y tres ojos notaron que su hermana no estaba comiendo lo que ellas le habían dejado. «Algo raro pasa con Dos Ojos. Ya no come lo que le dejamos». Seguro que ha encontrado otras formas de conseguir la comida Debemos descubrir la verdad Así que al día siguiente, cuando Dos Ojos partió feliz hacia el campo Sus dos hermanas la siguieron en silencio Dos Ojos se aseguró de que nadie la seguía Pero sus hermanas se escondieron para que ella nunca se enterara Cuando Dos Ojos llegó al lugar, recitó en voz alta Palo mágico, cumple mi parecer, cubre la mesa con algo de comer E inmediatamente apareció la mesa por arte de magia con toda la deliciosa comida Las dos hermanas vigilaban en secreto y sus ojos se abrieron todo lo que daban ante lo que presenciaron Así es como come todos los días, no me extraña que ya nunca tenga hambre ¡Rápido! ¡Vayamos a casa a contárselo todo a mamá! Corrieron a casa lo más rápido que pudieron y cuando su madre escuchó todo lo que Dos Ojos había hecho, se puso furiosa. ¿Cómo se atreve a comer mejor que nosotras? En cuanto llegue a casa, le arrebataremos la varita mágica. Así que esperaron a que Dos Ojos volviera a casa. Y cuando lo hizo, su madre le arrebató el palo de las manos y lo rompió en pedazos. ¡No! ¡Oh! ¿Por qué has hecho eso? Así aprenderás a no engañar a tus hermanas y a tu madre que te sirva de lección. ¡Ahora pasarás hambre para siempre! La pobre dos ojos tenía el corazón roto, recogió los pedazos del palo y salió corriendo. <ríe> Se fue al jardín y lloró amargamente En ese momento, la vieja hada apareció de repente otra vez Mi dulce dos ojos, ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás llorando, querida hija? ¡Oh, amable hada! El palo mágico que me diste y que se convertía en una suculenta mesa Fue destrozado en pedazos por mi madre ¡Oh, ahora estoy condenada a pasar hambre otra vez! Mm, dos ojos, ahora voy a darte un buen consejo Recoge los pedazos del palo y entiérralos en el jardín Donde la luna brilla más intensamente Eso seguro que te traerá buena suerte La vieja hada una vez más agitó su varita mágica Y en un instante desapareció en la noche Dos ojos confió en las palabras del hada E hizo lo que ella le ordenó A la mañana siguiente, allí en el jardín, se alzaba el árbol más maravilloso. Cada hoja resplandecía como la plata y tenía frutos de oro que brillaban a la luz del sol. La madre y sus dos hijas lo contemplaron con asombro. Jamás en sus vidas habían visto algo tan hermoso. «¡El árbol es precioso! Pero ¿de dónde ha salido, madre?» ¡No lo sé! ¡Es algo realmente extraño! ¡Salgamos a recoger los frutos! Solo dos ojos sabía que el árbol había brotado del palo mágico roto mm. Un ojo, tres ojos y su madre salieron corriendo y saltaron para tratar de recoger los frutos dorados Pero cada vez que lo intentaban, el árbol doblaba sus ramas lejos de su alcance ¡Vaya! ¿Por qué no podemos conseguir ni una sola hoja de este árbol? Descansaré un rato, estoy agotada Dos ojos las había estado observando y ahora ella miró hacia el árbol Voy a intentarlo yo también, tal vez pueda coger una fruta ¡Ja! Inténtalo si quieres, si nosotros no hemos podido conseguirlo, ¿cómo vas a hacerlo tú? Pero cuando dos ojos estiró para alcanzar las ramas plateadas, el árbol no se apartó de ella al contrario, brillaba todavía más y se inclinaba hacia adelante para que dos ojos pudiera recoger tantas frutas como quisiera. Intentó dárselas a su madre, esperando que fueran felices, pero al ver que solo dos ojos podía alcanzar la fruta del árbol, se pusieron muy celosas. Una tarde sucedió que cuando todas ellas estaban de pie junto al árbol, un joven caballero pasó cabalgando. La madre se giró hacia dos ojos... Pido dos ojos, escóndete tras esos arbustos No queremos que seas la deshonra de la familia La pobre dos ojos se apresuró a esconderse entre los arbustos El caballero era un joven muy hermoso Pasó cabalgando y vio el maravilloso árbol de oro y plata Se preguntó a quién pertenecía Y luego vio a las dos hermanas ¿A quién pertenece este hermoso árbol? ¿La que me consiga una ramita de él? Podrá tener todo lo que me pida El árbol nos pertenece a nosotras Por supuesto que arrancaremos una ramita para usted Saltaron y trataron con ahínco romper una rama Pero fue en vano El árbol dobló sus ramitas y sus frutos lejos de sus manos Y no les permitió que lo tocaran Es muy extraño que el árbol os pertenezca Y que sin embargo no hayáis podido coger nada de él Será mejor que me vaya en lugar de perder el tiempo Y así se fue Las dos hermanas y su madre estaban muy molestas No os preocupéis, mis queridas hijas Quizás vuelva mañana Lo intentaremos de nuevo entonces Cuando se fueron Dos ojos salió de entre los arbustos Y se sentó junto al árbol Estaba pensando profundamente en el caballero ¡Qué guapo es! Si tan solo hubiera podido coger una rama del árbol y dársela... ...podría haberle dicho cuánto lo amaba. Tan pronto como ella dijo esto... ...escuchó la voz de la vieja hada que provenía del árbol. Mi pequeña dos ojos... ...has sido muy amable, incluso en tu tristeza... ...y un corazón bondadoso merece ser recompensado. He escuchado tu deseo... ...y si eso es realmente lo que quieres... «Te lo otorgaré». «Ah, sí. No ansío nada más que estar con mi amado caballero. Lo deseo de todo corazón». «Muy bien. Entonces haz lo que te digo. Arranca una hoja del árbol y ponla sobre tu vestido». Y mientras lo hacía, su vestido roto se convirtió en el traje más hermoso que se pueda imaginar. Tenía hojas de plata y rosas de rubíes por todas partes». Siéntate sobre esta hoja de plata Y te transportará por la oscuridad de la noche Hasta tu amado Y cuando la voz dejó de hablar Una hoja de plata revoloteó lentamente hasta dos ojos Creció de tamaño Y brilló fastuosamente a la luz de la luna Dos ojos se sentó en la hoja Y esta la llevó volando a través del cielo nocturno Atravesando la luna y las estrellas Hasta el balcón del caballero Cuando se bajó de la hoja, ésta se convirtió en un ramo plateado con fruta dorada colgando de él. ¡Oh, querido y hermoso caballero! Por favor, escucha mi súplica. Te he traído hasta aquí la rama del árbol plateada que tanto deseabas. ¿Quién osa llamarme así a estas horas? Pero cuando salió al balcón y vio a dos ojos permaneciendo allí, se quedó sin aliento. Ya que su belleza no tenía parangón. Y no podía apartar sus ojos de ella Dos ojos estaba encantada de verlo ¡Mi señor! ¿Prometisteis darle algo a la persona que te trajese un ramo de plata como este? Y dime, ¿qué es entonces lo que más deseas? Dos ojos le contó todo lo referente a su madre y a sus dos hermanas Y cómo la habían maltratado He padecido hambre, sed y tristeza Y solo he venido a preguntaros si me salvaríais y me tomaríais como vuestra prometida Me encantaría casarme contigo, querida Pero antes de eso, debo castigar a tu madre y a tus hermanas por tratarte de esa manera tan horrible ¡Oh, perdonadlas, mi caballero! Y olvidémonos de ellas, porque son solo mi amargo pasado Amémonos hoy y construyamos un hermoso mañana Así que al día siguiente el caballero y dos ojos se casaron celebrando una gran ceremonia. Y así vivieron felices para siempre.